Capítulo 6 Jehová respondió a Moisés, «Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra». Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, «Yo soy Jehová». Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos». También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, «Yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes». y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. ...y los años de la vida de Levi fueron ciento años... ...los hijos de Jerzón, Limni y Simei por sus familias... ...y los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uziel. ...y los años de la vida de Coat fueron ciento treinta y tres años... ...y los hijos de Merari, Mali y Musi... ...estas son las familias de Levi por sus linajes... ...y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía... ...la cual dio a luz a Aarón y a Moisés... ...y los años de la vida de Amram... ...fueron 137 años... ...los hijos de Isar: ...Coré, Nefeg y Sicri... ...y los hijos de Uziel: ...Misael, Elzafán y Citri... ...y tomó a Aarón por mujer... ...a Elizabeth, hija de Aminadab... ...hermana de Naasón, ...la cual dio a luz a Nadab... ...Abiú, Eleazar e Itamar... ...los hijos de Coré, Azir... El Cana y Abiasaf. Estas son las familias de los Coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los Levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto entonces Jehová habló a Moisés diciendo yo soy Jehová di a faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti y Moisés respondió delante de Jehová he aquí yo soy torpe de labios ¿Cómo pues me ha de oír faraón